Alicia, cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, Alicia. Bueno, a ver, coméntenos. Sabemos que hoy, hoy cercano al mediodía, ustedes estuvo, pudo, pudo pasar eh, y, y ver y, y sentir, sobre todo, a ver si, si nos puede comentar qué es lo que, qué es lo que se siente, eh, qué es lo que se respira en una capital federal que veíamos y, y decían varios cronistas que está físicamente distinta, ¿verdad? Sí, realmente eh, eh, es impresionante. como la, la cantidad de gente que hay en, en Plaza de Mayo y la cantidad de gente de, de, de todas las edades, de todas las clases sociales que están haciendo cola este, en la pasarela, creo que hay, están diciendo que hay cola como, como mínimo para hasta las 6 de la mañana y de hecho este, gente de la barriga que fue, eh, pasó hace un rato y estaban haciendo la cola desde las 10 de, de la mañana que llegaron. Ajá. y eh, bueno eh, realmente causa eh, ese, eh, esa sensación de orfandad que salga cuando un líder de las características de, de Néstor kirchner eh, fallece no realmente es una sensación eh, muy fuerte de, de, de orfandad como cuando falleció perón y, y, y así se demuestra en, en la calle en, lo, en los chicos en los jóvenes hay muchísima juventud Y, y, bueno, es, es, es emocionante entrar luego donde ella, estoicamente, desde las 10 de la mañana que se abrió el velatorio, está junto al féretro, solamente se movió unos 20 minutos eh, cuando este, se sintió cansada y le dieron agua y al rato volvió y le pusieron una silla para que estuviese al lado del féretro. No se mueve desde las 10 de la mañana del lado de, de, de su marido, ¿no? Del que ah. fue su Alicia, esa es esa es una esa es una pregunta, ¿no? En realidad, ¿cómo está cómo está ella? Discutíamos internamente en el informativo, eh, a ver, no cómo está la presidenta, ¿cómo está la mujer? ¿Cómo está la esposa de Néstor Kirchner? La mujer está atravesada por el dolor, eso es notorio, este se mueve, se ve que se mueve al llanto a cada momento y le da fuerza a la la gente que lo acompaña porque es Las caravanas de, de personas, de niños, de, de jóvenes, de viejos, que, la, que le dicen, fuerza, Cristina, te vamos a acompañar, es constante. Es constante y es emocionante, ¿no? Realmente eh, esa es la sensación que uno siente y se le llenan las ojos, los ojos de lágrimas cuando uno pasa por ahí y la saluda y le manda un beso y también le dice que vamos a estar ella en, en, en lo que resta del mandato, ¿no? Realmente es una sensación muy... Muy suerte, porque no nos conocemos todos los que estamos en la plaza, pero sentimos exactamente lo mismo. Es sentir eh, sentirse uno solo, no sentirse una una comunidad, sentirse una una Argentina que llora por los mismos motivos, no. Alicia, es muy temprano para para ir haciendo análisis. ¿Usted cree que a Cristina este eh, acercamiento Con, con el pueblo le parece que es uno de los de los mayores acercamientos que ha tenido con, con el pueblo en estos años de, de, de gestión no le hace recordar a los primeros momentos de néstor kirchner cuando sumió por allá por el 2003 yo creo que eh, siempre el acercamiento lo tuvo tiene otra otra manera que la, siempre tuvo otros otras maneras de irse a la ciudadanía que, que las de néstor que siempre fue más carismático pero la cantidad de medidas que ha tomado en defensa de los de los que menos tienen, en defensa de los de los desposeídos, realmente eh acercado al pueblo desde ese desde ese lugar, que es, es otro lugar, no es el mismo del es otro lugar, es un lugar más más intelectual, es más este más de un cuadro político como lo lo ha sido siempre ella dentro del peronismo. Por ejemplo, Eh, a, a Cristina la conocemos de hace más de 30 años, porque siempre militó en el peronismo y siempre fue un cuadro político, desde el punto de vista de, de lo que uno piensa que es un cuadro político y un, un intelectual del peronismo. Pero a Néstor lo conocimos en el 2013 es decir, nunca lo habíamos conocido porque él nunca había salido de Santa Cruz. Así que realmente eh, eso, eso se vive, ¿no? Se vive además la, la presencia de todos los mandatarios latinoamericanos. La, los mensajes de Angela Merkel de Alemania, de la de la Unasur, eh, los días de luto que han eh, este, decretado en todos los países de, de que componen el Mercosur y que componen la Unasur y el mensaje de los presidentes que van llegando, y ver a los presidentes quedarse al lado de ella, realmente es, es emocionante, es emocionante, no, no puedo explicártelo de otra manera. ¿no? Por... Por último, Alicia, ¿cuándo se está volviendo para para Olavarría? ¿Usted piensa quedarse hasta que hasta que efectivamente retiren el el cuerpo de, de Kirchner de la Rosada? Sí, yo mañana después de ese después del mediodía estaría ya saliendo para Olavarria. El grupo de, de de vecinos y militantes y concejales que han venido este hoy a, acá se están yendo dentro de una hora más o menos ya están partiendo para la ciudad. Por último, eh, Alicia, ahora sí, llegó a pasar el, el intendente Severi antes de ir para los Estados Unidos. Pudo pasar por Casa Rosada o, o no llegó? Yo no, yo no lo vi. Realmente no, no, no alcanzé. Yo estuve todo el tiempo. Recién llego de, de Buenos Aires, este, acá a la Plata y no, no lo pude ver. Pero bueno, tampoco en semejante cantidad de gente es, sería casi imposible, ¿no? Bien. Pero, Eh, vi intendentes, sí, los intendentes de la séptima estaban todos, este, pero eso fue hoy temprano, a la mañana, y él, eh, como venía para Buenos Aires, para ir a Estados Unidos, capaz que realmente alcanzó a, a pasar por la Casa Rosada, pero ro yo realmente no lo vi, eh, no, no pude estar con él. Alicia, muchísimas gracias por por su tiempo y bueno, la la, la acompañamos de acá, seguramente vamos a restablecer contacto cuando vuelva a Urabarría para que nos no siga contando y eh, para hablar del del futuro, ¿no? De lo que se viene en el peronismo. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Hasta luego. La palabra de la diputada Alicia Tavares, diputada provincial Alicia Tavares que estuvo presente